del mar, y entre caña y impaantei, se oli. Se oli. Se oli. Se oli.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 te encantarán. Hola maestro, ¿cómo oh, estamos? Muy bien, estoy desconcertado <risa> por el horario. No te quedó más que decir buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, nos tuvimos que cambiar el horario porque nos vimos forzados por cuestión de, de agenda, porque para alcanzar a, a cubrir bien nuestras clases por la noche, clases sí. de baile de salón, pero bueno con el calorcito está, está rico no nunca habíamos llegado a un programa de anfibios radio con tanto calor sí, y, con, y con tanta disipación <risa> sí, pero bueno lo estamos disfrutando esperemos que les sea posible en esta hora de la comida estarnos escuchando Eh, les agradecemos a todos los que nos están prestando sus oídos Y antes que nada vamos a felicitar al maestro Porque hoy es ya el contador Uf, Muchas felicidades Cruz, bueno. Le han mandado por ahí varias felicitaciones Y mandamos otro saludo hasta Puerto Vallarta Angelito, que también es contador Un abrazote para allá Es ¿Sí? mi profesión tengo mi cétula. Pues. En, en, en los datos libres. Sí, en mis ratos libres. Y pues gracias a los chicos de la clase de martes que estuvieron dispuestos ya a comenzar hoy a las 8, horario normal de 8 a 10 de la noche. Les pedimos que llevaran ropa cómoda y los brazos muy descansados. Sí, porque se va a poner intensa la cosa. Muy sí, intensa. El maestro les tiene una sorpresa ahí que no sé si les va a gustar, pero les tiene una sorpresa. Pues qué más maestros. ¿Ya escuchamos la primera cumbia del día? ¿La conocía? No, pero es una cumbia típica del barrio, ¿no? Porque ahorita vamos a regresar al barrio porque venimos, vienen por una revancha, ¿no? Exactamente. Tercera ocasión en nuestro programa, nuestros Tercera amigos. Tercera caída. De vuelta en el barrio. Eh, estábamos haciendo un poquito de tiempo porque nos falta Balú. Balú, chao. Esperemos que no, que no, fa, que no le tarde mucho ya la no, llegada. No, pues podemos seguir empezando y sin problema. Le dejamos su parte. La despedida del programa <risa> Pues la primera canción que escuchamos fue a, a la voz de Pastor López y su combo La cumbia se llama Al calor de la cumbia y es una cumbia ya viejita Así como platicábamos la otra vez, pues que bailamos en el barrio? Pues cumbias, muy ¿no? Muy Cuando se sí, arma ahí gracias. el guateque, pues unas cumbias Así que yo me traje unas ahí muy padres Entonces, bueno, esperemos que les gusten Pero ya nos urgía que vinieran Ya nos surgía a nosotros venir. <risa> Queremos saber, antes de nada, Miriam, ¿cómo les fue en la Kermes? En muy, la primera edición. Muy, muy, muy bien. Muy bien. La verdad sí, este tuvo mucha afluencia eh, y además todas las personas que llevaron sus productos vendieron. Perfecto. Así que estuvo muy bien. Nosotros alcanzamos a estar un ratito ahí sí. y luego ya no pudimos regresar, ya no me acuerdo por qué. Por cuestión de agenda. ocupado, muy apretada. No, no me acuerdo algo en mi familia, creo, sí. no sé. Pero bueno, lo intentamos, pero sí cuando llegamos, sí ya había gente ahí, ya la comida se estaba preparando, ya estaba todo muy ordenado, muy organizado. Y pues obviamente a cometer andaba ahí un poco estresado, ¿verdad? Sí. Por todo eso de la organización. Es lo que más cuesta. Que, sí. que oye, a ver, platícanos ahí esa parte donde unos llegaron más temprano, otros no llegaron y toda esa parte. Pues bueno, ya sabes, como buenos mexicanos que uh -huh. no podemos quitarnos ese, ese chaleco que nos ponen porque lo seguimos promoviendo, Ajá. Se citó a las personas a las 8 y muchos llegaron a las 10, ¡Madre! otros llegaron a las 9 y media, entonces eh, ahí estaba yo un poco desesperado porque personas que querían participar llegaron a ver si co conseguían un lugar, Ajá. porque como fueron lugares gratuitos uh -huh. y se veía que el evento se iba a poner muy bien, ¿Sí? quería, por si fueron dos personas, uno que quería vender sus taquitos, otro que quería vender sus tamales... Y no les podía dar el espacio porque todavía tenía que esperar para ver qué había pasado con las personas que ya que habían reservado su lugar. Entonces, ahí estaba un poco desesperado porque, al final de cuentas, cuando ya llegan las personas, me comentaron que debería haber citado a las 7, como somos mexicanos, para que llegaran a las 8. Y dije... Qué triste, eh, pero cierto, es ¿no? Es claro, cierto, pero se solucionó todo. Eh, todo salió bien. Yo creo que súper bien porque... La mayoría de las personas, si no es que todas, vendieron todo. Así ¡Wow! se nos hicieron súper chido, Sí. serio. que hacer una... Cermés en Londres para que lleguen temprano. Exactamente, <risa> sí, sí, sí. Así. Oye, y nosotros, quién sabe, si llegaríamos temprano, como buenos mexicanos. Oye, pero bueno, aprendimos, ¿no? Ya ya sí. sabemos que los tienes que citar más temprano, ya sabes así que es. te tienes que poner quizá un poquito más, eh, más rígido en esta cuestión sí. de la organización y, y el que no llegó, pues perdió su lugar, Exacto, ¿no? esta metodología va a ser así en esta segunda edición, 10 uh -huh. eh, minutos... Si no llegas, se le cede el lugar a la siguiente persona que ya está esperando ahí. Wow. Sí. No, no, sí nos pusimos duros, entonces ahí sí, sí. cambió. Sí, pues deben de aprovechar un espacio que, aparte de que está hermoso el lugar, sí. de que se les da todas las comodidades, de que están todas las redes sociales, de que las personas ya comprobaron la primera vez que sí se vende, sí. entonces tienen que lucirse. Claro. Y esta vez nos vamos a lucir. Wow, Más todavía. Ah. A ver si lo ponen en su agenda, maestro. Sí, lo que pasa es que ya tienes que... Bueno, por ser la primera vez ser un éxito, esto va a crecer. Entonces, ahora ustedes tienen el que poner el, el, el mango porque tienen el espacio. Uh -huh. Y lo más, aunque están haciéndolo sin tener un costo, ¿no? Uh -huh. Entonces, las personas o, o se ponen al tiro o se ponen al tiro. Digo, si quieren participar, ¿no? Porque Así al fin es. de cuentas es una manera de... Les dan la oportunidad de generar una, de generar una empresa, pues una empresa familiar. Así ¿Cuántos es. expositores tuvieron? 10. La vez pasada fueron 10 expositores okay. Esta vez va a haber 14 ah, ya. Les hicimos más espacio Sí, o sea. ya nos acomodamos más Y te digo, cambiaron muchas metodologías del lugar uh -huh. Y la, la recompensa que va a haber este final de esta quermesa Es que las mejores marcas que estén ahí Que veamos que tienen más sabor Más energía para inyectarle al barrio Se las vamos a absorber uh -huh. Al huerto en el barrio uh -huh. La vez pasada absorbimos kombucha Ajá. Y absorbimos también lo que es el polvillo Que fue la bebida prehispánica Y estamos así absorbiendo lo Los pequeños productores para huerto en el barrio Para que las tengamos cada fin de semana Ah, perfecto Oye, por cierto, nosotros No sé si fue ese día o fue un día antes Que probamos el Tejuino, el tejuino. Ah, está buenísimo ese sí, tejuino está también Está muy rico ¿eh? Y vienen más cosas de la misma productora Que ¿Ah, es ¿sí? sierra la uh -huh. sierra Lime. Ah, pues le mandamos un saludo porque sí nos gustó. Sí, sí, sí. Sí regresamos sí. por un tejuín ¿verdad? Pues, ¿y qué tal, Miriam? ¿Ya lista entonces para la segunda? ¿tienido, ¿tienido, la ya, ya, listos. Carnes, este, Pues esta vez tenemos más productores, eh, diferentes productos. Ah. Uh -huh. Eso te iba a decir, ¿cuántos repiten? ¿Cuántos van a alcanzar lugar de los que ya fueron la primera? ¿Y cuántos van de nuevos? Pues, creo que son cinco de los cinco de sé. los anteriores Ajá. pero recordándoles que no se les apartó el lugar tuvieron que estar al pendiente de la convocatoria porque mm. ese es otro de los requisitos sí. no hay de que yo ya estuve sí. ya tengo mi lugar Ajá. seguro no Ay. en sí se quedaron fuera como cuatro personas de la vez pasada Ajá. que no participaron las otras personas que ya han participado las otras seis ahorita están trabajando en otros bazares que también vieron cómo estaba mm. la apertura y ya están en otros bazares eso se me hace súper chido que Ya calaron la primera vez con nosotros, ya vieron cómo es estar en un bazar trata? o en una kermés y vámonos, ¿no? Entonces está bien chido. Fíjate que a mí, a mí me gustaría platicar ahí en eso o, o hacer un poquito más eh, amplio ese punto... Nosotros que ya vivimos alguna vez el presentarte a un bazar, de repente la gente cree que es como muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Ay, llegas, pones tu mesa, acomodas tu mantel, tus sillas y todos felices. Y realmente no. O sea, los que en algún momento nos dedicamos a esto y vamos a un bazar, Es un trabajo de días o quizá de semanas anteriores a esto. Entonces, sí invitar a la gente, invitar al público a que vaya, a que dé la oportunidad a estos nuevos productos, porque de verdad es muchísimo trabajo. Quien lo hace por primera vez probablemente va con todo el nervio del mundo, desvelado, desfalcado quizá por la inversión que hizo. Y es triste que la gente no lo aprecie, ¿no? o que vayan y te estén regateando para que tu trabajo quede, no sé, en una tercera parte de lo que realmente vale, ¿no? Entonces, hay que respetar el trabajo de todos los artesanos, productores, como gustes llamarles, pero qué padre que, que sean locales, qué padre que quizás sea el mismo producto, pero con otro sazón, uh -huh. con otra presentación, y eso a mí me parece genial. Y que son directos. Sí, que no es de que, no que me interceros. lo mandó fuera niñita, ¿no? Que lo producen ellos mismos en su casa. Sí. La receta de la abuela, la receta de la tía, que ellos enseñaron, eso se nos hace súper padre. Y aparte que nadie lo va a vender con más gusto que tú. Sí. Porque a ti te costó prepararlo y tú tienes que convencer también al cliente de qué es lo que está buscando, ¿no? Que es el mejor producto. Como hoy tendremos, este, en esta ocasión tendremos a la maestra de, de jabones, Ajá. con sus jabones, sus productos, y a una alumna. también, entonces. Esa parte de competencia también se me hace muy genial porque oh, vamos a ver sí. qué tal están las. La, los productos, ¿no? A ver tal? quién va mejor, ¿verdad? La maestra sí. o la alumna. Así <risa> es, no, man, por man, ejemplo, no. este, tocabas un punto importante a mí también, que me ha tocado ser este expositor en, en, en Bazares, uh -huh. este, o en o en espacios de venta de productos artesanales, es que es cierto, cuando alguien llega con un producto nuevo y, estás, y no has pisado otros bazares, llegas con mucho miedo, con mucho temor, sí. y eso como vendedor afecta tu, tu labor de venta, vaya, ¿no? Hay gente ya más experimentada, que le va bien, que vende bien, y entonces tú volteas y lo ves y dices, chin, a mí porque no se me vende ¿Cómo a mí le hace? entonces este también a toda la gente que vaya invitándola a que a que sea también como empática con, con la gente que si de repente los ven nerviosos o así pues es parte de eso no es son sus primeras veces que empiezan sí. a llevar su producto y empiezan a tener contacto con la venta de algo que ellos están produciendo y están que fabricando. a veces no sabes cómo venderlo o sea es muy fácil elabor elaborarlo pero dices, y ahora qué le digo cómo Exacto, lo convenzo? ¿cómo lo ajá sí pero bueno Con los compañeros que sean eh, buena onda, ahí que, que te ayuden y que... No, mira, no le digas así. Dile así, va uno aprendiendo, ¿no? Echándose la sí. mano entre nosotros mismos. Sí, nosotros mismos, este, como, como huerto en el barrio, que también llegamos y probamos todo y estamos ahí con pues con los celulares. Claro. ¿sí? Y sí. todo, o sea, llegas y ah, pruebas y, y transmites, ¿no? Y la gente, por ejemplo, en este bazar anterior... Yo probé unos unos este muffins y cosas así y toda la gente, no, se ve delicioso, ¿dónde están? ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde andas, no? Pues aquí en la quermés, vénganse, ¿no? Entonces, acuérdate este... que no hay mejor promoción que probarlo, sí. empírico, empírico, porque una cosa es hablarlo y otra cosa es disfrutarlo sí, sí. y saber de qué se, de qué se trata, Eso es como cierto. cuando nos llevaron las muestras de tus galletas de jengibre. Ajá. ¿No? Porque sí. me pudo haber dicho muestras, también buenas las que hace que y no me dejaron, ¿no? eh, ajá. Pero ese no, esa no fue mi culpa, aquí, eh, por cierto, aquí nos pero trajeron hay... un brownie ficticio. Así si me toca. Ah. Que ahora el chingo viene ferrado. Apócrifo. de plátano Ah, pero no está así es no pues está muy padre oiga pues yo quiero que escuchemos otra cancioncita para que esto se ponga eh, bien y vamos a, a saludar al buen guillermo rodríguez que ya vino a saludarnos que, que bueno se merece ser saludado porque sí. él ya este donó algo a, a la causa Y ¿no? ya sembramos sí. de sus semillas Qué ole. Entonces, ya empezamos Estoy las lechugas ah. <risa> Ahorita platicamos un poco de eso también Sí, también nos tienen que decir Cómo vamos con eso, cuántas cajas más Ya tenemos, sí. eh, si ya hubo Alguna cosecha bueno, o algo Entonces, eh, ahorita platicamos, pero yo quiero que bailemos Dijimos que la cumbia, ¿no? La cumbia es lo del barrio es, es lo que a todos nos mueve los pies, nos mueve las manos, los ojos Puedes tener el gusto musical que tú quieras puede ser rockero, puede ser... Heavy metalero, man. Pero la cumbia prende, ¿no? Entonces, vamos a escuchar algo que yo me encontré por ahí Hay una canción que es como muy típica, se llama El Cable Esa canción es muy viejita, es una canción que se escuchaba en todos lados. Normalmente es una, eh, es solo música, no tiene letra. Sí, sí. Y esta versión es de alguien que se llama Mario y su o se llamaba Mario y sus diamantes. Wow, Me claro. llamó la atención porque es eh, ítalo-venezolano. Uh -huh. Mario y sus diamantes, al ritmo del teclado, eh, la marca Hammond uh -huh. S100. Que sonaba como una guitarra eléctrica. Uh -huh. Él graba esta melodía que ya se quedó como un referente desde la música de los años 60. Sí, me regresaste luego con el título. <risa> pues ahí va. Entonces, vamos a escuchar el cable, el cable. bailamos poquito y regresamos. <risa>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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Estamos de vuelta, maestro. Ya regresamos, chicos, ya estamos al aire de nuevo. ¿Cierto, Chaco, no? Sí, sí, es cierto. ¿Alguna vez han bailado esa cumbia? Claro. ¿En sus cinco sí, no. sentidos? <risa> en los cinco no, pero he sí bailado, bailado. <risa> a fuerza, por gusto. Ah, qué por, Sí, porque yo la recuerdo cuando... Estaba morrillo, que la ponían en las fiestas, ¿no? Ajá. Y las mamás así, órale a bailar. No, no, que sí, sí, órale, a bailar. ¿no? Que bailes. No es <risa> ya después, ya después por gusto, ¿no? Sí. Así de órale, morena, no venga a esperas, bailar. ¿verdad? Ya ni esperas que te pregunten. Sí, ¿no? Oye, estábamos platicando fuera del aire. A ver, tenemos otro tema, aparte de la quiermes, pero yo quiero, antes de que se nos olvide, que platiquemos esa parte. ¿Cómo que se han robado las cajas, la, los productos ya, las plantas de todo lo que han estado sembrando? Mmm. <risa> Pues mira, yo creo que por vago solamente. No creo que seguramente se, se lo hayan robado por por comérselas, Ajá. porque sacaron en un mismo en un mismo día todas, ¿no? Entonces eh, está muy raro que las hayan sacado solamente y lo más raro es de que en los orificios nos dejaron unos chiles. <risa> <risa> Entonces yo me imagino sin Interpreta albur el mensaje, ¿eh? Interprétalo, ¿no? Entonces, pues Estuvo bien para los tres meses que duraron Sí Lo que no se han robado son las cajas, eso es Algo muy, bueno. muy chido Porque es lo que más cuesta Y que las pusimos bien Y que las pusimos bien aparte Pero pues te subes, te las pisas Y las puedes llevar, ¿no? Entonces, no, les, no les digas cómo, ¿Cómo a comer, hacer? por favor Pero... Pues estamos contentos, yo estoy contento con lo que se está realizando, a lo mejor no es tan duradero, pero ya lo vieron, se puede ir replicando, ahorita creo que la, la opción que ya estamos pensando uh -huh. y que se va a realizar, porque todo lo que pensamos lo realizamos, es sí. lo bueno, es ya tuvimos la opción de la escalera y de la azotea verde, uh -huh. ya nos hicieron un donativo ya pusimos la escalera, un paso más cumplido. Wow. Ya nos donaron la puerta, se la donaron a Balú, Ajá. nos pusieron el cajoncito para que no se entre el agua de la escalera de la azotea. Uh -huh. ¡Wow! Ya, ¡Qué genial! Ya tenemos todo eso, ya tenemos ahora las semillas. Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a capacitar a las personas dentro de nuestra trinchera. Sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido problemas con lo del baldío. Hemos tenido problemas con las cajas que ponemos en la calle y todo eso porque no lo estamos haciendo dentro de nuestro espacio, que es donde no tendremos ningún problema. Uh -huh. Entonces creo que la metodología nueva que, está, que estamos aplicando y que vamos a aplicar y que ya estamos en eso, es capacitar a todos en nuestra azotea verde, que son alrededor de unos de 12 metros cuadrados, sembrar ahí, ahí que vayan, creen sus plántulas, sepan cómo se va a sembrar, y que las personas se lleven eso y que empiezan a replicarlos ellos Aquí casa. está tu caja, ve y póla aquí están tus cosas, ve y hazlo, Porque si se lo seguimos dando al pie de la mano, uh -huh. las personas no lo están valorando como debe de valorarlo. Sí. Ya lo platicamos Ajá, sí, sí. en los programas Entonces, anteriores. Ahora les vamos a decir, aquí está la opción, son bienvenidos, va a haber voluntariados martes y miércoles en diferentes horarios, para que vayan las personas que puedan la mañana, las personas en la noche, uh -huh. se capacitan, cuidan todo lo de arriba, y de la siembra de ahí, vamos a empezar a hacer los desayunaderos. Ah, qué ya padre. cada dos meses, vamos a empezar a hacer los desayunaderos con el barrio, Y empezar a aplicarla, pero desde nuestro lugar Desde el huerto Fíjate, o sea, como tú, tú Queriendo ayudar, resulta que tienes Que modificar todo, ¿no? Porque la gente No lo valora sí. como debería Desde la primera vez, ¿no? Así es Pero bueno, sí. hay opciones Sí, la verdad, yo les digo a cada rato a las personas De ahí del barrio Y no es que queramos cambiar el mundo Queremos aportar uh -huh. Para nuestro entorno claro. Del barrio, no claro. queremos ir a cambiar el barrio Queremos aportarle cosas al barrio Porque las personas dicen, es que no vas a cambiar el barrio, y es que yo no vengo a cambiar el barrio, les vengo a traer comida para que radiquen lo de la, el hambre que tienen aquí y todas las necesidades y aportarle herramientas creativas al barrio para que puedan hacer más cosas y triunfar, ¿no? Sí. Eso es todo aportar, no queremos cambiar nada porque no, o sea. Sí, no, es muy complicado, pero también, por ejemplo, podría ser que alguien diga, ay, yo lo, ad yo lo adapto a mi casa, me exacto. lo llevo. Exacto. Y puedo hacer este negocio. Exacto. O sea, puedo comenzar que con la vecina, "Ay, te da flojera, no lo hagas, yo lo hago por ti." Uh -huh. Te lo vendo y todos felices, ¿no? ¿No o Hay gente que tiene, hay gente que tiene el espacio y las y más posibilidades de hacerlo sí. en su casa, hay gente que tiene un patio enorme, ¿no? Hay gente que tiene una azotea muy adaptable para poner huerto, tiene a lo mejor la la posibilidad económica De hacerlo, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que estamos haciendo Es con lo que La gente se ha arrimado A aportar, a donar Este Que hemos ido a buscar también Lo hemos hecho en la calle Como dice Acometer No tanto para que la gente diga Ah, mira, de ahí Este nos vamos alimento. No, es para que la gente vea Que sí se pueden hacer las cosas Sí ¿no? Sí puedes montar una caja Fuera en la banqueta Y que crezcan unas lechugas, ¿no? Sí. Si te la llevas por Maldoso A tirarla Pues qué mala onda Si te la llevas para comértela Que chingón Porque ese es el objetivo Ya lo logramos ¿no? Exactamente Entonces sí. Este, es para que la gente vea y la gente le entre la inquietud y sepa que se puede hacer, ¿no? Que no es nada imposible que crezca una lechuga, una fruta, un chile, lo que sea. Y ¿no? que siempre repito y hago hincapié con las personas que van, con las personas que platican conmigo en la calle, periodistas que a veces se nos acercan y platican, les, les repito, no... Somos unas personas que estemos pagadas por gobierno por por institutos, todo lo que logramos ahí es por empatía con las personas, con los talleristas de nuestro de nuestra bolsa. Con la comunidad. Muchos dicen, "Ay, entonces qué ganas?" ¿No? Pues la satisfacción, claro. la satisfacción de que estoy aportando algo y de que las personas entiendan ese es, esa situación, ¿no? Por eso es que abrimos solamente viernes, sábados y domingos y, y de que el lugar se mantiene, o sea, uh -huh. porque si realmente dijeras no no no cae nada, ¿no? Pues uh -huh. el lugar ya no existiría, porque claro. eh, la realidad es de que este, el huerto en el barrio, este sí sí necesita este generar. Es recursos, recurso. no. Entonces, pero de ahí a que digas, puta, pues es que nos está, te estás volviendo millonario y de ahí, pues no. Pero el lugar está. Todavía no. Está, todavía no. Apenas. <risa> que sí estaría muy chido <risa> ganar claro, de sí. nuestro trabajo por sí, lo claro. que nos gusta hacer, claro. no. Mantenernos ahí, o sea que es lo que le platicaba al un periodista el domingo que fue a platicar con nosotros. Le digo, sí estaría súper chido que pudiéramos inyectarle lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo la energía del huerto en el barrio, fuera magia total. Desgraciadamente le podemos poner tres días de energía al, al huerto, pero si le pusiéramos los siete días, porque ya tenemos que, ya ganamos de ahí, sería algo, o sea, imagínate lo que creas, ya estar sí. ahí de completo. Por el momento ese no, sería pero... sería un cambio tremendo, ¿eh? Ahí sí ya tendrías mucho poder para sí. empezar a mover las mentes de las personas que sí. habitan cerca. Y que las personas sepan que este proyecto no solamente queremos que dure lo que estemos nosotros, sino que vamos a ir adaptando personas a nuestro lugar, Que se les pase el, la batuta Y que lo sigan haciendo Porque ese espacio está ahí sí. Ya lo tenemos Ahora es cuestión de cuidarlo Y que se tumben ese rollo de los egos también Que las personas se acerquen No que mi proyecto está mejor No que tu proyecto está peor Acérquense, se les invito a las personas Invito a varias personas que tienen varios proyectos Pero a veces me figuro como que el ego o, ustedes tienen eso ¿Y por qué lo tienen? Porque lo trabajamos, porque somos constantes pero no estamos diciendo que no entres estamos diciendo que seas parte, que vengas, uh -huh. ¿no? Sí, que pero somos egoístas, nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando alguien tiene algo que nosotros quisiéramos y no hemos logrado, ¿no? Entonces, Acércate es Acércate y, y sé parte y... para que sea tuyo también. <risa> Así de fácil, es que el huerto en el barrio es de todos, siempre les sí. digo, huerto en el barrio es de todos, no es mío, porque siempre dicen, acometer tu proyecto, no, es de todos, acometer tu proyecto, no, es de todos, tuve la iniciativa, pero no es mío, es de todos esperemos que lo entendamos todos, ¿no? oigan, pues vamos a escuchar una cancioncita más eh, y ya venimos con la, con la siguiente kermés, porque si no se nos va a ir la plática y, sí. y no vamos a platicar ya en forma de eso Eh, yo me traje algo muy reciente de un grupo que se llama Los Fumancheros. Ah, sí. Tenemos la, la fortuna de que un tío de ellos es alumno de nosotros en la academia y dijimos, pues vamos a poner una cumbia ver, de ellos, tal? vamos a ver si los podemos traer también a una entrevista, aunque son un montón, pero sí. vamos a ver <risa> si se puede, pero la verdad es que esta cancioncita es, me decían ya de las primeras, ya tiene sus, sus tiempos, pero a mí me encantó, es, tienen canciones muy pequeñitas, pero muy prendidas así que a ver si les gusta son Los Fumencheros y la canción se llama La Chica Juchichi Uf, ok <risa> Fumancheros Suena Se viene la fumia fumanchera Llega a los años moviendo la cola y pidiendo una rola Menea su cuerpo con un movimiento que me tiene lento Le gusta tanto la fumia fumanchera que así lo menea No más escucha el sonido del güiro y ella pega un giro. Y ella pega un giro. y una mano aquí y la otra por acá y ella baila así, así, así es la chica cuchichu, cuchichu, cuchichu, ella baila así, así, así es la chica cuchichu, cuchichu, cuchichu, ella baila así, así, así es la chica cuchichu, cuchichu, cuchichu, cuchichu, cuchichu. Y pide un trago, también un cigarro Y sigue bailando Ya se le acercan dos, tres gangallitas Y ella se los quita Le gusta sola Porque así ella dice, disfruta la rola Y así fumando, tomando y gozando La cumbia que suena Con la cumbia que suena Y una mano aquí y la otra por acá Y ella, y ella baila así, así Así es la chica cuchichi Cuchichi, cuchichi, ella baila así, así, así, es la chica Cuchichi, cuchichi, cuchichi, ella baila así, así, así, es la chica Cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi. Es la chica Cuchichi la que baila así, moviendo las caderas y me tiene a mí, pensando, soñate, imaginando que la tengo aquí, aquí para mí. Ella baila así, así, así es la chica cuchichi, cuchichi, ella baila así, así es la chica cuchichi, ella baila así, así, así es la chica cuchichi, cuchichi, cuchichi, cuchichi. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales, o solo tienes antojo de algo diferente para cenar?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 Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya estamos de, de vuelta, chicos. Nos estamos organizando porque hay tanto que platicar que ya. ¿Qué sigue, Miriam? A ver. Eh, los pets, para no brincarnos ah, a la cronese. Platícanos, Ah, bueno, este, como platicábamos hace rato de las diferentes metodologías que, que hemos estado... este pues intentando llevar a cabo tenemos ahorita una que es eh, buscar apoyo por parte de la comunidad para que nos arrimen todo el pet que tengan este Este, esto nos va a ayudar para qué para empezar a generar recursos para poder seguir trabajando con los proyectos del huerto para que el huerto siga pues este existiendo vaya no para cubrir pues todos los gastos de, de todo lo que se genera y entonces también pueden la gente puede seguir haciendo sus donativos a, las, a la cuenta que aparece ahí en la en, en el perfil de facebook instagram pero también pueden apoyar por ese lado no en su casa pues todos los que generamos ese tipo de, de basura pues ya hay una alternativa ¿no? la puedes apartar ya que tengas una cantidad pues considerable ya sea de tapas o de PET este nos pueden echar un grito nos pueden decir y, y si lo pueden arrimar a huerto en el barrio estaría genial si no nosotros podemos ir por ellos también ¿no? excelente y yo creo que bueno no creo estoy segura que es una excelente opción ¿por qué? porque tú separas en tu casa Llega el de la basura y avienta todo al mismo lugar Al mismo contenedor sí. Acabó con todo tu trabajo sí. de separación Sí, y ya vemos muchos que no estamos conformes con eso Porque alguna vez nos prometieron que se los iban a llevar En camiones diferentes Y eso nunca se cumplió Entonces, qué padre que nos estén dando esa opción Donde ustedes sí lo van a reutilizar Ustedes sí van a saber qué hacer con, y, con esa Y que va a haber un beneficio Y un beneficio que es para, para algo este productivo Para la para la comunidad, ¿no? O sea, no es, no es de ah, yo recolecto para quedarme esa lana, ¿no? O sea, uh -huh. es, es este darle el valor a, a, a la separación de, de la basura. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos obtener por ese lado un recurso, ¿no? Uh -huh. Que, que nos pueda seguir manteniendo ahora sí que con vida ahí en el huerto, en el barrio. Y además este las personas que estén llevando su PET eh, va a ser como una lista donde ellos ya después puedan ir y quiero pues lechuga o quiero jitomates o quiero hacer como un intercambio, ¿no? Uh -huh. Entonces. Ahora eso. aquí le quedan más bonitos también. ¿no? <risa> ah pues, no, mi lechuga está muy bonita. Quiero así un betabel grande. La idea es que cuando ya te, este, esté activada y productiva la, la azotea verde, ya nosotros podamos este, generar también eso, que la gente vaya y nos diga, ¿sabes que tengo este costal de tapas? Este, ah pues llévate también este algún este, jitomate, lechugas o algo. Este siempre y cuando la azotea ya sea ya, ya sea productiva, uh -huh. ¿no? Fíjate Qué que estos proyectos me, me recuerdan uno que unos que yo vi un documental en Xochimilco, eh, estaban siendo abandonadas las tierras por los chavos que se iban, pero, pero ahora están regresando chingonas. y están, están generando producción de alimentos que ¿Eh? dijeron, no, tenemos que producir alimentos, y están haciendo un proyecto fregoncísimo y todo eso... Eh, están generando hortalizas todo para, para la comunidad. Y van a surtir todo el rato todo el DF. ¿eh? Sí, está enorme el proyecto que traen ahí. En Ajá. El... Sí, pues es que si todas las personas tuvieran esa conciencia, ¿no? De tengo un espacio, eh, puedo sembrar mis bueno. propios alimentos. Pero pues ya estamos más acostumbrados mm -hmm. como a, a la, eh, la planta de ornato, ¿no? Y así, sí, sí. Y a ir al súper y ya compro mis y tomates y mm -hmm. me los como. Pero mira, eh, es tan bonito. Nosotros ya no tenemos sí. muchas plantas, pero... Eh, el domingo le dije a, a, a mi hija, le dije, Mariana, hay que hacer agua de piña y le pones un poco de apio. Ah, sí, yo la escuché, sacó la piña y cuando estaba buscando el apio yo escuchaba en el refrigerador, ¿no? <risa> y ya volví y me dijo, ¿y en dónde está el apio? Y yo pues allá afuera en el jardín. jardín. Ay, sí, es cierto. Y ya muy contenta ella fue y cortó el apio. Y se siente muy bonito. Sí. Es muy satisfactorio saber que ya te comes algo De lo que tú estás produciendo ah. A lo mejor no tienes toda la experiencia del mundo ni, ni son las plantas más hermosas Pero es tuya Tú le echaste agua, tú la cuidaste Y eso es maravilloso Así es ¿No? Y Las plantas son agradecidas también Las cuidas y, y ahí siguen, ¿no? Florecen, sí, sí, sí ¿no? Entonces... es, como una, es como un combate entre la naturaleza y el asfalto De hecho, en, para ciudades caminables Meche mm. me tomó una foto Ahí en, en, en Santa Tere eh, está interesante a rato que se las muestre cómo entre mm, la casa y la banqueta salió un árbol ahí tengo registro de todas esas cosas sí. me y gusta es guardarlas un, es que es un árbol o sí. sea no es una planta sí, claro. es un árbol es tan lindo porque sabe que estorba al momento de <risa> bueno estorba por etiquetarle de alguna forma no al momento de cruzar a la gente te estorba, entonces él está así, pegado al así muro. no los quiero molestar. Ajá, completamente pegado al muro, así como, aquí me quedo, no me vayan a cortar. Entonces, él está feliz ahí, y realmente tiene vida. Yo en algún momento dije, Ay, es que va a dañar la casa. Yo creo que los dueños de la casa ya valoraron todo ese punto y decidieron dejarlo ahí. Sí. Y está súper lindo. Sí, a veces, a veces nos, nos hemos sentido como, como esa planta, ¿no? Sí. entre Entre tantas sí. trabas y entre tanta cosa, ahí vamos colándonos. Sí, la verdad que sí. Pues qué genial, a mí me encantan sus proyectos eh, y estoy segurísima que va a funcionar y que se azotea pronto, vamos a ir a tomar fotos. Sí. Eh, ese videíto por ahí donde ya mostramos la, los betabeles, uh -huh. la, uh -huh. me lo voy a robar, sí, lo vamos a, a publicar en la página de la radio para que mucha gente vea, quizá haya, a ver, ¿y qué, ¿y qué sucede si hay gente interesada de otras colonias? De otros barrios, ¿qué hacemos ahí? Que se sumen, que, que, ¿Sí? que, que, que contacten ¿Sí? a, a Huerto en el barrio, si tienen la inquietud y, y el ímpetu de hacerlo, lo hacemos. Este, sí, si está alguien, abierto para todas las colonias. Para donde sea, sí, o es sea, que yo acá me, ya Todos me organicé en mi colonia y aquí vamos a podemos montar también cajas y, y yo me voy a organizar para cuidarlas, mm -hmm. adelante, ¿no? Excelente. A ver, Miriam, pues recuérdanos las redes sociales. Eh, pues en Facebook estamos como Huerto en el barrio, y, Instagram también. Y, y pues ya ahí que nos dejen mensajito sí, ahí, ahí manden mensaje y ya nos ponemos en contacto excelente duda. oigan pues ya para que Miriam nos acaba de platicar de esta nueva kermes que, que viene vamos a, a ir a escuchar un corte y la última canción que la verdad es que esta es para mí ya lo <risa> al maestro pero no sé si ustedes llegaron a ver una caricatura que se llamaba mucha lucha Sí. sí. ah pues la verdad es que dije <risa> esta es para mí me voy a chiquear el día de hoy chuchu, me chuchu. encanta esa canción y aparte pues quien la canta quién interpreta son los chicos del barrio Entonces, Ahora, vamos a escuchar ajá. eso y regresamos Lito y buena niña ¡Ay, sí! <risa>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 Sí. Ya estamos de vuelta, maestro. Eso yo. Bueno, antes de que se me pase, yo sí quis quisiera ahorita que estuvimos acordándonos de, de, de Diego, este, pues felicitarlo porque ya ves, ganó las batallas en Veracruz. Sí. Bill Balán fue a representar a Guadalajara ya. Por maestros. Maestros de la sílaba. Y por... Eh, Arrecife sí. Ah, ya estamos viendo... Para una, una entrevista con ellos. Ajá, y ganó el fin de semana, Diego. Batallas. No batallas de, Batallas de freestyle. Ah, sí, ganó aquí, lo mandan a, a Concursar a Veracruz, a Veracruz Una experiencia nueva Allá oh, también están aprendiendo Pero todo el evento salió bien uh -huh. Y se trajo el premio The mayor muy bien. Sí Así que continuemos, ya, nadie interrumpa, a Miriam, por favor. Bueno, este, ya para pasar al siguiente tema, que es los, las personas que van a estar en en la kermes, nada más para recordarles, tapitas y pet, nos las pueden llevar ahí a huerto en el barrio, lunes, que diga, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo de diez de la mañana a ocho de la noche, ahí estamos recibiendo sus Pets y sus tapas. Y bueno, pues ya ahora sí pasamos a lo de los, las personas que van a estar. Vamos a tener a una chica, una niña que vende plantitas. Se llama Baby Plantitas. A Moni G Repostería, que son galletas de mantequilla. El toque, el toque de avi, salsas y frijoles caseros. Espacio Selene, jabones naturales y tónicos. A Sierra, que son fermentos. Ferti Coffee, café de trigo. Tabaquería oh. Barbamaica. Lolo natural que son productos a base de cannabis medicinal eh, cervecería BN que es cerveza artesanal natural hecha en sanar cosméticos naturales eh, angelic organic que es cosmética natural. Y de música vamos a tener a Milla Tafari, que es un rapero que canta rap conciencia, mm. y okay. DJ Pierre, que es cumbia psicodélica. Oh my god. Oh, Eso me llamó. <risa> <risa> Así que para que estén ahí al pendiente y vayan todos Va a echar bailón en la kermés. Eh? Sí, la y verdad, sí. Razón. ¿Horario de la kermes De nueve de la mañana a seis de la tarde. Y que aparte que Milla Tafari, su rabia es de conciencia totalmente y de resistencia, ¿no? Con el medio ambiente. Fíjate que ahorita que estábamos viendo eso de los freestaleros, estaría padre que se organizara un evento ahí de freestyle, ¿no? Que fueran ahí También unas batallas, estaría la padre. Batalla. Sí. Para que a, ver, decir a los maestros de la sílaba que se aventaran un, un evento Ay, ahí, sí, sería ser chido, así. ¿no? sí. Uh -huh. Sí, así, así así, los pueden encontrar en, en Facebook ahí para que sí. vayan viendo y lo que Y pues que, que lleguen gente. temprano el 20 de junio a la carmesa en Huerto en el Barrio, sí, es, la no calle, es la calle 34, Por favor. se llama Doctor Pérez Arce, está entre Medrano y Pensador Mexicano, y en serio, lleguen temprano porque se van a perder de la comida... Que está deliciosa y se termina. Créanme que... Es lo primero que se acaba. Es lo primero que se acaba, que se acaba tacos, la comida. Tacos de, de barbacoa días. de Jamaica. Va a haber tacos de barbacoa Qué de Jamaica, arruin. va a haber tacos de pastor, una nueva versión que sacaron de soya. Gringos. Y va a haber unas gringas de queso de papa y también queso normal. Maestro, al aire, lo invito a desayunar ese día. Ah, ya sí, ¿Sí? Aparte, sí. Aparte, sí. aparte deben de probar en serio los frijoles que va a llevar Abby. Van a ser unos frijoles puercos, frijoles refritos y están totalmente hechos Deliciosos. de la receta de la abuela. Y muchos productos más que va a haber, ¿eh? Esas también galletitas también de mantequilladas que, que hace de mantequilla la chava, también va a estar buena. Ah, oh, qué bien. ¿Ok? Y esperemos que en la tercera edición entren con sus postres chicos porque sí. oye es que no, de, nosotros pensábamos ir en la segunda pero la verdad es que se nos fue esto de, de registrarnos pero sí prometemos Ajá. estar más al sí. pendiente lo, si no poner un empleado ahí ustedes ya tienen, ya tienen el recurso para poner un empleado a uy sí, <risa> <risa> venos. sí. Lo, lo, venos lo que también tenemos la intención de hacer un video para subir las ciudades caminables no porque ah, la intención de las ciudades caminables es pues caminar la ciudad. ¿sabes? Sí, entonces ¿Desde en cuándo barrio, nos habías dicho de es eso? Es una zona transitada, es, la verdad está muy rico allí. Puedes irte en tu bicicleta porque pues la vía ahí sale la Ya activaron tres ciclopuertos más, o sea, que De mi bici. De mi bici, pero pues lo que sea ya está, ya está activada toda esa cuadra. Sí. Hey. Así de sí. chale, güey. chalo. Así, <risa> Se me fue. <risa> <risa> Ay, perdón. Así lo peor. Bici, pues. Sí, sí. sí, sí. sí. Pues, pues, ya. Pues, Así no, es. y la verdad es que es muy bueno saberlo Porque a veces queremos ir a un espacio No tenemos un vehículo sí. Y dices, hijo, es que no puedo ir porque El camión me deja 10 cuadras Así y es. quisieras irte en bicicleta Ah, ah muchos ajá. nos han preguntado, oye, nos deja el tren Si sí, la nueva línea te deja a 4 cuadras a cuatro Que es la Plaza de la Bandera o la, eh, o la estación del Poli Te deja igual, es exactamente la misma distancia Y estamos de revolución a una cuadra. Uh -huh. Porque muchas Excelente. personas dicen, ¿por dónde es? Está cerca de la vocacional, cerca del templo de María Auxiliadora y la plaza de la bandera. Sí. Porque muchos no se ubican a veces dónde es. Pero hay que estarles recordando, hay que sí, estarles sí. diciendo, sí. mandarles su ubicación. Todos los sí. interesados, fácil. Hay que poner las cosas sencillas. Estamos uh -huh. en, una, es. en una época donde todo nos gusta que sea fácil. Uh -huh. Así es. No queremos sufrirle, entonces. Sí. Es, es, esto de los quermeses va para más. ¿Qué tan recurrente va a ser? ¿Ustedes han pensado hacerlo? Cada dos meses. Cada dos meses ya este estaba programado desde la primera kermés. Cada dos meses vamos a hacer este la kermés y se va a lanzar la convocatoria, pues, que es como un mes antes de la sí, kermés. Sí, se invita 20 días más o menos, 20 días antes de la kermés. Oye, a ver, dinos, la primera convocatoria se tardó seis horas en llenarse, sí. ¿no? ¿Y la segunda? <risa> dos, dos días y medio. Qué bárbaro, es un romper rico. Sí. Oye, ya quise, de verdad te lo digo, ya quisieran muchos de los que hacen bazares donde cobran Ajá. y que te cobran un dineral, un dineral por estar ahí en un Ajá. espacio, ya quisieran ellos decir, uy, me tardé dos días en llenar mi, mi espacio. No, la verdad. Qué no. chido. Y se va a ir gestionando cada vez el espacio para más personas, para más personas. Sí, porque va a crecer, o sea, al rato sí. a lo mejor tienes solicitud de 20 personas. Sí. Y... Así es, pero no queremos cambiar la... La uh, metodología de cada dos meses, uh, para que excelente. también no sea recurrente, de, ah, es cada mes, Ajá. porque las personas, entonces dos meses ya les das más ganas de que dicen, ah, vamos a estar aquí, ¿no? De regresar. Para que se la pasen chido. Y este domingo. Eh, Esa nos... noticia me encanta. Este, ¿no? domingo, este domingo yo domingo. también conocimos a una chica que se llama Arlem, que resultó que era la esposa de un amigo de nosotros, pintor. De la, y nos quedamos así de Pintor y wow, cantante. Pintor y cantante. <risa> y no les vamos a decir qué cantante es. Bueno, ah, <risa> sí, pues sí, no fuera le, del aire, irle. por favor. Sí, pero yo no recordaba que habíamos tenido una charla en, en la fiesta. Y me manda un mensaje y me dice: Oye, Cometer, soy Arlen. Eh, para ver qué onda con las clases de títeres. Porque ella quiere dar títeres en el barrio. Uh -huh. Y dije, ah, pues vamos a hacerlos. ¿Cómo no? Y no me acordaba de todo eso, que gestionarlo. Entonces, yo le comenté, ¿qué te voy a decir? para entrar, primero damos un show de lo que haces para que lo vea el barrio. No. Me dice, ah, sí, y yo no sabía que era la cucaracha. Genial, genial. "No, ¡Qué genial! Hombre. Y ¿Sí? vi su show, está chingoncísimo. ¿Sí sí? sí, sí. hasta yo me la pasé bien. Sí. O sea, yo le he dicho a las personas que se están inscribiendo, me dicen, es que es para los niños, no, me digo, no, ya. tienen que quedarse uh -huh. y ver la función porque está súper chingona, va a durar una hora. Uh -huh. Y aparte hubo un donativo de mi amigo Quique. Eh, nos regalaron 100 pelotas uh -huh. Y va a ser algo genial Porque van a ser totalmente retas para el bar uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tienen que hacer? Quien quiera una pelota, niños Ir por ella Nada ¿Niños? más Acompañado de un adulto Y si no va con un adulto Y si están muy vagos de la calle Que vayan por ellos <risa> ¿No? Y si alguien este, me dice ¿Sabes qué onda? Yo vi, yo vi por mi casa cinco morros No los puedo traer Pero yo puedo llevárselas Se las doy Siempre y cuando me mandan la foto De que se les están dando los morros Excelente ¿Va? Esto lo hacemos para que pues regresen a lo de las calles, digo, a jugar, sí. que se quiten un poco del celular sí. se pongan a jugar, ¿ok? Fíjate que la calle 34 ahí se presta para cerrar la calle sí, y, armar enorme, retas, ¿eh? sí. hemos, y armar hemos, las retas, Hemos sufrido <risa> por quererla cerrar. Próximamente lo vamos a lograr, vas y a un ver. un torneo que de la, de la calle ahí. Y... Sí, sí. De, sí. de varias sí. cosas. El, el único impedimento es que pasa una ruta de camiones. Entonces... Es el oh, único sí. problema. Es, es la movilidad. Pro... Sí complicado pero sí pero a la vuelta en la callecita en la treinta y cuatro a que es en, a la vuelta ¿En de la Nueva Revolución Ajá, sí, sí. ahí sí podemos cerrarlo y nos podemos trasladar es una cuadrita y media sí, es. y hacer torneos yo tengo muchas en hacer torneos de changáis, de ah, canicas qué de trompos sí. Pero poco a poco, es que también es tanto trabajo que traemos sí. ahorita que la logística es muy pesada. Sí, sí. Eso, ¿eh? Próximamente va a haber torneo de bebé leche. Sí? Ay, quiero. Sí. Oh, uy, hace como 80 años que no puedo, sí. pero iré practicando. Lo prometo. Me encanta eso. La próxima ¿qué, armes, pa ¿qué? Y que recuerden Ay. las personas que vayan, participen, aprendan. No hay mejor inversión que aprender, que sí. que, que, que, que que despertar, que ser conscientes. Y que recuerden que nuestros precios y lo que se vende ahí, todos los productores lo dan a precio del barrio. También eso tiene otra ventaja, o sea, no lo vas a encontrar igual más que ahí en ese en ese lugar. Y que todo es saludable, todo está hecho en casa y que es, está abierto a todos. Acérquense, es un espacio realmente para todos, que no tengan miedo. Si no saben cómo, los asesoramos. Oye, y también nos falta una cosa súper importante. Dijimos que en la quermesa anterior iba a haber un concurso de salsas que al final Así es. no fue concurso, ¿no? Ah, sí. Pero qué pasó con esas personas? Las, ah, ahí te va. Lo, la pues, eh, la ganadora, la ganadora, anda haciendo sus cosas de sus salsas, ¿no? Sí ya. fue concurso, o no fue concurso. No fue concurso. Pues al no final concurso, fue demostración. Al final de, ah, fue, okay. al final fue demostración porque a la hora de que ya se el concurso, las personas que iban a asistir me comentaban que no tenían molcajete. molcajete y que no iban a invertir para concursar, que si se los comprábamos iban. Entonces, pues No pudimos solventar ese ¿Te gasto. Te digo que queremos todo fácil, Ajá, ¿no? Entonces, bueno. la única chava fue de Tonalá, eh, se llama Jocelyn, uh -huh. que hizo una salsa de picosa con guacamole, un aguacate. Wow. uf. Ay, Dios, hasta hambre me dio. El... Sí, sí. Oh. genial, genial. Esta vez no vamos a hacer concurso de salsas, vamos a rifar macetas, macetas de diseño, de colección que vamos a hacer. Oye, no supe quién se ganó los tenis. Se no? las ganó un chavo que nos ayuda ahí en el huerto <risa> Y le hicimos la, hicimos la rifa en vivo eh Ya me acordé que sí vi el video sí. Sí. Ya, ya me entristecí sí. de nuevo sí, Pero sí, esta vez vi. vamos a hacer la rifa En vivo, eh, en vivo, en vivo ya evento, ¿para en, en el, el la evento. Ah, qué padre Nos donaron varios productos esta vez O sea ajá. que se puso mucho mejor Van a varios de los productores mm. este, ajá. Dijeron ajá, queremos nosotros donar un producto Para armar canastas paquete, Y ajá, ajá. Y darlo también para rifar. Entonces, y pues está bien, pues para que conozcan las personas sus productos. Sí, Esto es muy buena ahí. oportunidad. Y entonces, pues, la, la, la dinámica va a ser la misma que con los tenis. Uh -huh. Vamos a pasar ahí con la gente a que, a que este, pues, aporte con algo consciente sí, para un boleto. Ajá. Y, y se quede a la, a la rifa de esa canasta de productos, ¿no? ¿Para Genial. qué? Pues para sí. también generar recurso más para, para el huerto Y volver a hacerles el hincapié A todas las personas Si no pueden donarnos eh, Un pesito, dos, tres, cuatro nos su basura de PET Sus plásticos que generen Júntenlos, nosotros vamos por ellos Que tengan una bolsa, una cantidad Que nos haga poder trasladarnos vuelta. Pagar el Uber y traérnoslos Porque es imposible traernos en bicicleta Pero si son cerca del barrio, vamos en el Diablito, nos las traemos. Si ya quedan muy lejos, pues vamos en Uber. Pero creo que eso es lo que no les va a costar, solamente es guardarlos. Si ni siquiera los quieren limpiar ni enjuagar, así guárdenlo, Nosotros nos encargamos de hacer esa limpieza, pero guárdenlo. Ese plástico, ese PET, esas tapitas de plástico, a nosotros nos sirve para convertirlos en comida y plántulas. Eso iba a preguntar yo. O sea, estamos hablando de botes de leche, botellas de agua, eh... ¿De qué? ¿De jugo? ¿De jugo? sí todo lo que sea plástico y PET Este, uh -huh. y tapas plásticas sí ¿no? De Perfecto. todo tipo, hasta Galoncitos de, de agua sí. O de aceite Lo que tengan, todo lo que sea plástico sí. o PET Este, se, se Acepta, latas también Quien diga, ah, pues una fiesta y ahí tengo Una, un costal de latas sí. Vamos por ellas también, no hay bronca okay. qué importante, porque a veces nos Preguntan a nosotros, oye, oh, no sé dónde, dónde lo puedo dejar o se se hizo como muy conocido que, que para la gente enferma de cáncer se donaba con Ajá, tapas. Sí. Pero de repente, como que yo he visto que se les ha complicado, no sé si entregarlas o, o saber dónde entregarlas. Entonces nos vamos quedando con eso y vamos acumulando. Así es. Qué padre que ya sabemos dónde, es. ¿no? Y queremos ya llegar hasta un, hasta un, hasta un cierto punto donde hasta ya podamos. Darles una plantita, una comida, como te digo, cuando lleven las cosas. En eso, eso es lo que vamos a, a, a generar. Futuro. A todo, futuro, ver, excelente. Ver, el, ver el, el interés de la gente, o sea, si tú ves a una persona que, que realmente está interesada y que te lleva y aporta y es muy constante, pues, obviamente se le va a dar un, un detalle, pues, ¿no? Se le va a dar algo del huerto. Excelente. Pues, chicos, nos tenemos que ir, pero les vamos a, a agradecer... Le dejo el final, maestro. Bueno, este parece que esto va a ser recurrente porque ustedes constantemente van a tener eventos, eventos y pues eh, Anfibio Radio pues está abierto totalmente, ya sí. saben. En menos de dos meses nos volvemos nos a ver. Nos volvemos a ver para, <risa> o sea, que hay que difundirlo, ¿no? Sí, claro. Sí. claro. Entonces, pues sí, gracias Gracias y yo que nos volvamos a ver aquí por la re-revancha <risa> La revancha ¿no? Sí, sí. Sí. sí, gracias a todos los que nos prestaron sus oídos hoy Haciendo la prueba, cambiando horario Nos vemos en la noche en clase, chicos Ocho de la noche Y esto fue Amfibios Radio, Radio. Gracias. gracias Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.